Todo era amor, amor, no había nada más que amor, en todas partes se encontraba amor, no se podía hablar más que de amor, amor pasado por agua, a la vainilla, amor al portador, amor a plazos, amor analizable, analizado, amor ultramarino, amor ecuestre, amor de cartón piedra, amor con leche, lleno de prevenciones, de preventivos. Lleno de cortocircuitos, de cortapisas Amor con una gran M, con una M mayúscula Chorreado de merengue, cubierto de flores blancas Amor espermatozoico, esperantista Amor desinfectado, amor untuoso Amor con sus accesorios, con sus repuestos Con sus faltas de puntualidad, de ortografía Con sus interrupciones cardíacas y telefónicas Amor que incendia el corazón de los orangutanes De los bomberos Amor que exalta el canto de las ranas bajo las ramas Que arranca los botones de los botines Que se alimenta de encelo y de ensalada Amor impostergable y amor impuesto Amor incandescente y amor incauto Amor indeformable, amor desnudo. Amor, amor que es simplemente amor. Amor y amor, y nada más que amor. Todo era amor, la poesía de Oliverio Girondo. vamos. La poesía de Oliverio Girondo, que nació en Buenos Aires en el año 1891, se dedicó a la poesía y al periodismo, en donde participó en revistas como Proa, Prisma y Martín Fierro. Entre su obra poética se encuentra 20 poemas para ser leídos en el tranvía, del 22, Calcomanías, del año 25, Espantapájaros, del año 1932, Un interluño, del 37, Persuasión de los Días 42, Nuestro Campo del año 46, cabe mencionar que sus poemas fueron leídos en la película El Lado Oscuro del Corazón, en la cual también participó Mario Benedetti Oliverio Girondo murió en el año 1967 Hoy compartíamos para este inicio la poesía Todo Era Amor y después cantaba Mariana Maceto desde su disco La bonita un tema de Leda Valladares Leña Verde y Amor Pobre Actualidad, humor, cultura Raíces de mi tierra 23 años Raíces de mi tierra día, gente bonita. ¿Cómo les va? Muy buena Hola. mañana de sábado. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan los dulces del programa? día, eh, buen día. Oh, buen día. Bien. Aquí estamos. Nos vamos a presentar. Por un lado tengo a Don Chigu, segundo Fermín Maldonado. Sí, claro que sí. Presente. Eh, por supuesto. Por otro lado tengo a Lidia del Valle Gómez. Sí, también presente. Y Fresquita. Fresquita, linda. Fresquita. La Karu Maldonado de este lado. Acá con aire acondicionado. Estamos, estamos como en el 17, me decías, ¿no? También ah, sí. viajamos el, bien fresquita ahora en el, el colectivo la línea de colectivos 17 como deberían tener todo, ya tienen claro. aire acondicionado lo hacen, los internos. Gustavo Hoffman en la puesta en el aire. ¿Cómo estás, Gus? ¿Bien? Tranquilo allí, ¿no? Bueno, aquí estamos nosotros arrancando otra mañana, uno de los últimos programas del sábado a la mañana en la Tecno 88.3, una de las últimas trincheritas y ya lo estábamos adelantando en, en el, la transición que hacíamos a las 10 de la mañana con Blas Martínez Riera, que ya se fue de la radio, eh, que él ya está terminando su, su programación el sábado que viene, nosotros lo hacemos un sábado después, estábamos contando de lo que viene el Raíces de mi Tierra de este sábado 12 de diciembre ya, ¿cómo está pasando? eh, eh Hablamos de Facundo Jiménez que nos va a visitar con su disco Tierra hoy hoy vamos a charlar con él para que nos cuente de este trabajo, para eh, para que nos vaya adelantando cómo viene el verano, si hay festivales, si hay presentaciones, por lo pronto queremos conocer eh, qué ha sido de su vida y cómo ha estado arrancando eh, con... En, en su regreso a la música, ¿no? Eh, también vamos a a, visit, a recibir la visita de Graciela Chaine por primera vez. Graciela nos viene a cantar sus canciones en este mediodía. Y ya saludando a los que están me gusteando en las redes sociales. Estamos Bien, en Emma, Facebook, vale. el grupo Raíces de mi Tierra. Y estamos en Twitter, en arroba Raíces en la ¿no? Besos para Óscar Ocaño, que me gustea. En una de esas debe estar escuchando. Bien, o para Cecilia Inés Riva, también besos. Para el grupo Puras Macanas. Para Mario Santillán, el bandoneonista. ¡Eta! Muy bien. Sí, sí, bien. sí. Capaz que nos está escuchando. Para Mariano Palomba, que forma parte de Puras Macanas. Para Alberto Mario... Sbracini Simonela, lo leo todo tal cual, y para Tony Garisto, eh, que están me gusteando y que aquí están, eh saludándonos a través de las redes sociales, así como lo vamos a hacer nosotros ahora para las radios que nos retransmiten. Eh, les damos los buenos días en este sábado ya muy veraniego, mucho, mucho calor, parece que yo creo que no llega la noche, la tormenta que está pronosticada, eh, hay también aviso de ráfagas de, del sur eh, para... Sí nos parece que no va a refrescar tanto porque mañana está anticipado una máxima de 31 igual ya veremos cómo viene el tema eh, tenemos nuevo gobierno estamos bajo la supervisión de un nuevo presidente en la argentina esto ha sucedido esta semana la asunción de el nuevo eh, primer mandatario Mauricio macri que oh. <ríe> cuesta un poco no todavía concebir algunas cosas pero estamos en en democracia y es lo que la mayoría eligió. Eh, también me gustaría resaltar lo que pasaba esta semana en la Plaza de Mayo, porque el miércoles en la despedida de Cristina Kirchner y de esta gestión kirchnerista de los últimos 12 años eh, ha habido una plaza colmadísima, colmadísima, y el otro día pasaba lo mismo. Otra vez una Plaza de Mayo colmadísima recibiendo al nuevo presidente. Eso nos dio la pauta del 51% y el 48% que teníamos en la segunda vuelta. Ahí están los porcentajes, ¿no? Porque la mitad y la mitad se fueron dividiendo en esta Plaza de Mayo democrática, en donde me parece que está muy bien que estén las dos. Las dos fuerzas, que son más de dos, por supuesto, y que de alguna manera eh, cambia el paradigma y la mirada política, estamos todos en medio de esta transición. Encima que diciembre ya de por sí tiene todo ese clima, eh, no solo espiritual, sino de, de balance, de cierre, de círculos, de despedidas. Está también esto de la transición, ¿no? Estábamos, veníamos acarreando todo un clima que se había armado políticamente. Yo digo se había armado porque en realidad las cosas que suceden de alguna manera nos atraviesan como ciudadanos, y, o por lo menos deberían atravesarnos. Y ahora ya estamos con un nuevo jefe de gobierno y eso tampoco va a ser tan liviano, tan tampoco va a ser tan liviano para para nosotros porque todas las medidas que se comiencen a tomar van a repercutir de una manera u otra en nuestra vida. No no es tan sencillo. Eh, la idea del sábado a la mañana sí es escuchar mucha música, es uh, distendernos, este hacer un poco de gimnasia, eh, pero siempre digo, no, si hay espacios de pensamiento y de reflexión, no que no nos atonten que no nos, no nos dejemos atontar, porque en, en el balcón, el otro día, en el balcón de la Casa Rosada, vimos bailar, escuchamos cantar. A mí, se, yo no sé si estoy exagerando, pero se me vino una secuela de los 90 y pensaba en este Showmatch, en este Marcelo Tinelli, en estos programas del bien, ¿no? ¿Se acuerdan? De los años 90 en que estábamos sí, todos, es están, sí, en, sí, están sí. entretenidos, bailando, escuchando música... Y del otro costado nos estaban vendiendo la patria sí. Entonces yo pensaba hasta qué punto está bueno también No, no está bueno distendernos y hacer un poco de gimnasia eh, Descolgarnos un poco, pero no tanto No nos dejemos atontar No no permitamos el atontamiento Porque eso ya lo vivimos Prestemos atención Peleemos un poquito más Estemos ahí, ahí a este eh, como, como quien dice, pisándole los talones Pisando ah. los talones Eh, para ver este cómo viene la mano no bueno así que así estaremos así estaremos eh, me parece que en todo este verano así estaremos el año que viene porque las medidas seguramente van a ser muy tranquis en este primer en esta primera etapa hasta el año que viene hay muchas cosas que no se van a saber aunque ya se están disparando algunas algunas que ya se empezaron a pelear Así que bien, este es el ánimo ¿eh? de este 12 de diciembre y la trincherita que sigue hasta la 1 de la tarde en el aire del 88.3 también transmitiendo a través de tres emisoras una desde Santa Fe, otra desde Entre Ríos que replican en la programación y también una en, en Palermo, aquí en, en Buenos Aires que lo hacen algunas en vivo, otras la hacen lo hacen en, en diferido pero ahí estamos, formando parte de la programación Claro que sí Bueno, como está escuchando usted, Raíces de mi Tierra está al aire a partir de hace unos minutos y hasta las 13 horas, como todos los sábados, esta trincherita, así que aprovechamos para saludar a toda la Argentina. Buen día, Argentina. Buen día, buen día. Buen día, a pesar de todo para nosotros, buen día. El calorcito nos trajo y de aquí no nos vamos a querer ir porque los estudios tienen... De todo para estar bien fresquito eso es lo lindo así que aprovecho para saludar a la provincia de Entre Ríos intermedio la www.folclóricadelparaná.com.ar 107.9 FM buen día amigo Javier Zárate Entre Ríos buen día desparrame el saludo También a Santa Fe, Vanguardia FM 101.7 de Gaboto, provincia de Santa Fe. Amigo Juliana Torres y buen día, buen día, buen día. Buen día. Buen día, buen día. Buen día. Haga, haga lo suyo también en Santa Fe y aprovecho para saludar a Triple W, la posta radio ORG, al amigo Gustavo Rixi, buen día, buen día. Bueno, toda esta gente está repicando raíces de mi tierra y muchísimas gracias por todo en hace, el mes del amor. Yo sé que hace hace calor, pero me los imagino tomando mate cocido con unas tortillitas, eh, con claro. una tortillitas, mojando el sí, trocito sí, de tortilla sí. en el mate cocido. Qué rico que es eso. No sé si me pintó el hambre o me lo quise, se me vino ah. la cabeza a, lo, a los panza verde ahí o mateando, claro. mateando con unos bizcochos. ¡Qué lindo! Son costumbres <risa> tradicionales, las tortilla tortillas eh, es una cosa... Tortilla cocido. Es una tradición. O casero. ¿Se acuerdan? Casero. En el, ah, el sabor, ¿no? El sabor de Don Giro, ¿saben? Ah, sabe. Ustedes, santiagueños, ¿saben? claro. Esos desayunos, así con... Ese gustito, olorcito a levadura. Ajá. Oh. ¡Ay, qué rico! Riquísimo. Lidia. Y más hecho <coughs> en carbón de leña natural. Claro, eso cambia el gusto, ¿no? claro. ...según la rama... ...el ancoche eh, hace mucha ceniza... ...el lindo del algarrobo ...el ancoche la planta... El, sí, ...es muy lindo... ...verde para la sombra... ...pero para hacer fuego no... ...porque eh, la leña... ...muy linda... ...para alumbrar la noche la usábamos... Sí. ...en eh, noches oscuras... Eh, ...esa ramita... ...pero se hace ceniza enseguida... ...y para hacer braza, asar tortilla mm. ...o alguna mm. otra cosa... No era tan, ¿Pero por tan qué? útil. ¿Pero por qué? Y porque se hace ceniza muy rápido. Ah, no llega a cocinar. Claro. Ajá. Ah, bien. Anconche no, entonces. No, Anconche uh, no. no. Ay, qué lindo. ¿De qué material eran las? La, la planta de jume, la, Vinal, mm. la la leña la de leña, chañar. Sí, qué lindo. Todas esas plantas sí. son muy útiles para hacer el fuego tradicional Me estoy acordando de las tazas donde se servía el mate cocido, wow. allá en la casa del tío Goyo. Sí. Esas que... Eso, ¿De qué material? Ahora se dice eh, taza, antes eran jarros. Losa. Jargos, jargos losa, ¿no? Losa, sí. De la, antes eran jarros los... de, de lata y ahora hay tacita. Pero hay alta. alguna de losa, hay. No, sí, hay de losa sí. también, claro. En losadas. En losadas. Le, ¿Le losa? cambia sí. el gustito a todo eso, ¿no? Le Eje. cambia, claro. Por ahí el enlosado era algo que nosotros A, yo veía, pero por ahí no sé si ustedes lo habrán tenido cuando eran chicos. Aparte no es como el jarro de aluminio que si te lo pones en la boca, oh, seguro que te quema. En claro. cambio el enlosado es más más protector. suave. No te quema. Claro, no, protege avisa, un poco. Te avisa, pero no te quema. <risa> ah. eh, aquí estamos, les avisamos, hablando de avisar, que estamos hasta la una de la tarde en la trincherita, a las 10 de la mañana, 24 minutos, pasa rapidísimo eh, el horario. en eh, Las líneas telefónicas, Lidia Alballé. Sí, claro va? que sí, acá estoy. Buen día. Buen día. Esperemos que se comuniquen ¿no? Al 4227 0037 Ajá. o al 4207... 5264 Hay otro bueno Al 4353 2745 Ahí están, invitados a participar De Raíces de mi Tierra Por la Tecno 88.3 La radio de la Facultad Tecnológica Regional Avellaneda, también saliendo por su página web Por la página, por ejemplo fmelatecno.com.ar Ahí estamos En un rato con noticias, ahora es momento De música, por favor, antes de las 10 y media De la mañana, dale El cielo pequeño se ve O será porque el sol agiganta otra vez Este sueño de ser lo que el hombre ya no es Tantas formas dibujan las nubes su piel con su gris oscurece si quiere llover como el llanto de mi alma en el amanecer una huella en la historia es el hombre y yo lo sé como el árbol de la vida crece y muere de pie la esperanza siempre lucha y se mantiene con la fe, me parece que el cielo es el mar al revés, o oh, será mi ilusión que imagina sin saber que las cosas no son sino como se ve. Me parece que el cielo apenita se ve o será porque el sol se agiganta otra vez en mis ojos cerrados mirando lo que no ven Las estrellas del cielo se esconden que se miran en la noche y nos ven se desprenden, no se apagan nunca dejan de caer Con el trino del aire sin ser libres también en el filo de del hacha en el monte encontré el silencio de la vida y la nobleza del ayer me parece que los hombres el mundo al revés un anciano que vuelve a ser niño otra vez y las cosas no son sino como se ven Raíces de mi tierra 2015 temporada 23 Cuando dispongo la tarde partida en la rebol y vuelo como una hoja por los vestigios de Dios tu recuerdo y el encuentro la vida con el adiós La vida partió en el hombre y en el trago se animó a transformarla en el río, ese río es de los dos de Santiago y de la banda unidos con el amor Hay vida de un solo trago, no me quiero arrepentir no quiero pasar llorando la tragedia del crestín Soltando palomas leves mi tiempo de repartir ¡Uey! Ay, vida, vidita mía, es mi forma de vivir Andar y andar por el mundo sin tiempo para sufrir Andando con poco y nada, cantando voy a morir Ay, balón Querida vida de barro, ¿qué más te puedo pedir? Mi guitarra, mi destino, mi signo, mi porvenir Tu cintura, tierra mía y tu forma de sentir Cuando encuentro un rumbo nuevo te llevaré junto a mí Y dala, dame tu sombra y lo ancho de tu confín para volverme al carro. Ahí estaba el negro, el negro Oscar Ocaño de su disco Santiago en el alma. Estamos escuchando la chacarera doble con derechos reservados que se llama Vida y antes de Nico y Diego Arganiaraz la chacarera El mundo al revés. La primera parte musical de Raíces de mi tierra, programa que sigue hasta la una de la tarde. que me da sombras en los desiertos del sol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 Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto, sábados de 10 a 13, con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi tierra, bien latinoamericano, bien latinoamericano, raíces de mi tierra. Calorcito, calorcito mi cielo, 22 grados 9 décimas, ¿es la temperatura ahora será esto? ¿Para qué voy a no, actualizar? No, puede ser. ¿Para qué actualizo, eh? Para mí hace más. Sí, ¿qué 22? Me estás mintiendo. Pero pará, ¿eh? Pará. No, no, no, 29.6. Ahora sí Ahora me crees. crees, ¿no? Ahora me crees. 29.6 la temperatura ahora. 59% la humedad. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice el pronóstico del tiempo. El servicio meteorológico también no, no actualiza, ¿vieron? Tuve que ver en otro lado. Lo que sí debe estar actualizado es el pronóstico que se extiende para este fin de semana. Para el sábado... Dice en una máxima de 33 grados Para la tarde noche Cielo parcialmente nublado nublado Probabilidad de lluvias y tormentas Con vientos leves a moderados del sector norte, rotando al sector sur con ráfagas. Ya hay una alerta meteorológico para el centro del país. El domingo, 17 de mínima, máxima 36. La máxima de mañana es más alta todavía, con lluvias, tormentas aisladas. ¿Quién te entiende? Si hoy hace menos con viento sur, mañana tiene que bajar un poco la temperatura. sino ¿para que llueve? claro El lunes siguen las lluvias con 17 de mínima, 35 de máxima. El martes ya aparece el solcito con 15 de mínima 31 de máxima ya baja ¿eh? debe estar eh, te dice que este servicio meteorológico no sirve para nada porque yo vi a la mañana que eh, el domingo y el lunes la máxima va a ser de 30 grados yo también el domingo 30 el ah, lunes 30 y con probabilidad de lluvia sí, en fin pero una máxima que desciende Capaz que noreste algo y no mal. no no no estamos en el servicio meteorológico provincia de buenos aires o si no ¿Ah, sí? me estaría equivocando claro ah, ah, no. no. pero no estamos viendo a buenos Aires en el servicio meteorológico nacional es ¿eh? creado ah. el 4 de octubre de 1872 143 años al servicio del país <risa> ah, <risa> bueno nada. y acá lo que sí este dicen es una alerta meteorológico eh, con fecha 12 de diciembre de 2015 eh, fue Por tormenta fuerte, zona de cobertura, noroeste y centro de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, norte y centro del este de La Pampa, sur de La Rioja, este de Mendoza, San Luis, sur de Santa Fe. A las 13.30 se supone que este informe se va a actualizar más todavía, pero por el momento la alerta meteorológico es para también para Buenos Aires. El cielo una Avellaneda está... Está bastante, bastante nublado. nublado. Está nubladito, digamos, ¿no? Hay algunas nubes, eh, semi-nublado, semi con una temperatura que ya está llegando a los 30 grados, unos casi 60% de humedad, así que bastante calor. Eh, la humedad es lo que nos mata, tremendamente. Bueno, eh, vamos con algunas noticias. El presidente Mauricio Macri... Va a, recibirse, va a recibir este mediodía en Olivos a los gobernadores de los 24 distritos. Eh, va a encabezar hoy al mediodía la primera reunión institucional con los gobernadores de todas las provincias del país. Y el jefe de gobierno porteño va a ser en la residencia de Olivos. Don Gigu me contaba micrófonos cerrados que va a ser un azadete, ¿eh? va a haber un, un, un todo un, claro. un, un encuentro un banquete, un banquete con con almuerzo, ¿no? Después van a bailar. Seguramente después van a ah, pero escuchan Gilda, doña Lidia Sí, menos mal. le escuchó a Gabriela Miquetti cantar sí. con Gilda? Sí, sí. la escuché Yo me acordaba de Lidia del Valle cuando estaba viendo la Asunción. Sí, la escuché Digo, este por lo menos es afinada la vicejefa de, eso, de gobierno sí. Algo van a hacer para darle alegría a la, a la Argentina. Es la revolución la, bailando, en fin La mujer. revolución de la alegría, don Chigo, no, no es Pero, poco. Ahora, tanto que hinchaba las, los cocos con el bastón y con con la banda presidencial, bien que se, se, se les sacó es. para bailar. Pero me hubiera gustado contratar más vale un cómico. No. Yo, yo no me haría, por supuesto, ¿no? porque Pero no soy cómico. La investidura presidencial, claro, claro, don Chigo. Claro. poquito eh, raro. Un, hablando de raro, eh, el, me hace acordar que el vicepresidente de la Cámara de Diputados, eh, José Luis Gioja fue el que estuvo criticando un poco esa asunción porque dijo me hubiera gustado que el discurso de Macri fuera más jugoso. Estuvo muy lleno de buenas intenciones con pocas explicaciones. Y tiene bueno, razón. Pero el, sí. el papel que, que hizo toda la campaña lo tiene todavía y lo leyó nuevamente <risa> ahora. Y, y claro, todavía no le dieron el nuevo. <risa> Vuelve a repetir. Eh, era un eslogan, un, un spot de, de, de, de campaña. Eh, sobre el balance de los 12 años de kirchnerismo, el ex gobernador de San Juan sentenció para nosotros, Cristina gobernó bien y se nota al ver los números del argentino Argentina. Nos parece que el balance ha sido positivo. Creo que este periodo fue bueno para la Argentina y es de esperar que a este nuevo presidente le vaya bien. Primero está la patria, después el movimiento y después están los hombres. La única posibilidad de que nosotros nos vaya bien es que al país le vaya bien y vamos a trabajar para ello. Estas esta frase, frases tan anunciadas, tan, eh, o sea, cuando la, cuando la dijo Atahualpa Yupanqui, que nos vaya bien a todos, tenía sentido. Claro. Pero no hoy leer algo así políticamente, a mí, después de 12 años de haber escuchado discursos y cadenas nacionales con tanta carga política, llega uno que dice vamos a gobernar juntos para que todos estemos bien. A mí no me dice nada. Y bueno, pero es lindo hablar cuando la mesa lindo? está vacía, pero ahora la mesa está servida. Ajá. Así que por un tiempo va a haber bastante comida, porque la mesa está servida. Por un tiempo, eh es, porque ahora, claro. eso sí, ya... El Ministerio de Hacienda ya está arreglando las retenciones para el campo. Ajá. Eso que venía a dejarle dinero y rentabilidad al Estado se termina porque los primeros que tuvieron este que ponerla y se enojaron en los en el último gobierno, ahora ya no van a tener que pagar retenciones. Así que a llorar a la placita. Ah. Si venía bien para el Estado esa este, no, esta cuestión no. Las retenciones se van a terminar para ellos. Eh, a ver qué más les puedo contar ah, realizaron un abrazo simbólico a la en defensa de la ley de medios, esto de cumplir la ley de las funciones Martín Sabatella ah. tiene contrato hasta el 2017, Tristan Bauer en RTA eh, también tenía contrato pero ya renunció, Tristan Bauer res, eh, no resistió Est están tratando de defender la ley de medios y ayer se realizó precisamente un abrazo a la AFSCA Eh, a ver si puedo contarles un poco sobre esto Organizaciones sociales, culturales, redes de productoras y medios comunitarios Referentes de sindicatos autoconvocados, independientes Realizaron un abrazo simbólico al edificio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual En defensa de la ley de medios que tanto nos costó Quiero decirlo eh, Costó mucho porque además se debatió mucho Hemos estado formando parte de los foros de debate de esta ley de medios en pos de la democratización de la comunicación. Eh, ahora se está tratando de defender una ley que tampoco se pudo cumplir al 100%. Esto fue por conocerse que eh, está, eh, por decreto el organismo pasa a defender eh, eh, por parte del Ministerio de Comunicaciones. O sea, a Martín Sabatella lo quieren sacar. Yo creo que no, no van a poder. No, si no están más. diciendo que está trincherado ¿cómo va a estar atrincherado una persona que está cumpliendo con la ley? Bueno, sí. para ellos es atrincherarse. Es para ellos atrincherarse, lo mismo que con Alejandra Gils carbono la Procuradora de la Nación, que también la salieron a defender las Madres de Plaza de Mayo, eh, Estas cosas no nos tienen que resbalar Porque lo que está sucediendo Es la primera parte Nada más Esta es la primera parte nada más Eh... No, no, no quiero transmitir la misma tristeza, ¿no? Pero es preocupante, es pro, por lo menos es preocupante. Bueno, estamos en la trincherita, Raíces de mi Tierra, hasta la una de la tarde en FM La Tecno 88.3. Vamos a escuchar el disco Libélulas. Ella es Natalia Berazategui. La calle angostita Morían las viñas, la casa, una posta junto al callejón. Mirando el paisaje pasar a la orilla de la sequía al sauce se aprendió el amor. Mi padre contaba de carpintería donde fue el abriego, leyenda y gorrión. Mi madre surcía de sueños la siesta ni nada sobrava juntito al fogó dónde està ni puntito al bracero Sembrábamos sueños en la adversidad Qué dulce el susurro del viento de Cuyo Que atrás ha quedado la primera edad Dónde está mi niñez En que azul que no volverán las rondas de las muchachitas nuestra soledad y el sueño de mis padres jóvenes ¿a dónde irán? Qué lindo provocar fogatas comprender el pan dormirse bajo la fragancia del jazmín fugaz saber que no hay más barriletes por sobre el nogal qué linda letra abrirse el petón Abrirse el pecho de nostalgia Lejos del hogar Para vos Alejandra Leyes Desde Sáenz Peña Dice buen día Abrazos Cari Y familia Gracias día, Ale Para vos Nati Berazategui Desde el disco Libélulas Con la autoría de Raúl Antonio de la Torre Este vals reversionado Romance de mi niñez Cultura Humor Agenda Deportes Temáticas sociales Raíces de mi tierra Trincherita Sábados de 10 sábado, a 13 Raíces de mi Tierra Raíces de mi Tierra presenta por segundo Fermín Maldonado Nostalgias de Santiago Nostalgias de Santiago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 mi mamá, mi tata las barrancas del río Dulce un bote que nosotros le llamábamos a una pequeña canoa hecha por mi tata que estaba en la orilla del río por las dudas cuando aumenta el agua para pasar los chicos no o alguien que venía de otro lado caminando a lo mejor dos leguas, tres le hablo de 10, 15 kilómetros, ¿eh? Mucha gente llegaba de otros lados y lo primero que hacía, señora, le decía, mi mamá no me da un jarro con agua. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Cómo no se va a acordar? Si tal vez le haya pasado también a usted, a mí me pasó... Cuando era chango andariego a caballo, por ejemplo, en el mes del amor, digamos, en diciembre, ¿no? Llegar a alguna casa y en vez de pedir, de comer, uno pedía un vaso de agua. A lo mejor habría comido el día anterior, pero el agua era un alimento más y una parte de, de vida para todo ser humano. Como para estos tiempos Aquí se recomienda mucho por los medios Tomen agua, tomen mucha agua Y bueno, yo me acuerdo que de chico Ya tomábamos agua la mañana A veces hasta te llenaba la pancita Cuando eras chico, che Y no hay que de, eh, despreciar Todas esas cosas eran verdades Y bueno, ahora me dicen Toma agua y sí lo tomo Pero a veces no quiero tomar Porque a lo mejor comí un pedazo de pan O algún... ...el plato de guiso... ...un rato antes estaba lleno... ...y antes andábamos con la pancita... ...livianita... ...como en mi pago, ¿no?... ...con tanta dulzura... ...yo hablo del mes del amor... ...porque diciembre... ...era el... ...el mes lindo... ...ahora mismo se acostumbra... ...sí hay que juntarse las familias... ...pero y más distinto ahora señora... ...es lindo juntarse... ...yo me acuerdo... Era más lindo hacer un poco de fuego mientras tu mamá amasaba la tortilla y ayudarle darle un poco de vida a la vida, a la propia vida, porque no iba a estar esperando un chico que mi mamá muchas veces a mí me tocó que me dijo anda a atizar el fuego que no que Para que haya brasas, para más hueguito ya va a estar la primera tortilla y nada es eso, encima la vas a cuidar vos porque van a venir a picotear los pollitos que andan por ahí cerca la cocina. Eso ocurría en mi pago, había que cuidarla, sí, quedarse a, en, sentado en un banquito ahí cerca la cocina porque la... Eh, la cocina, usted va a pensar que eran a gaso, como aquí, moderno, no señora ya era un, un fuego de leña común, hablando de, de leña de algarrobo, de chañar de vinala, leña seca, por supuesto, nosotros los chicos éramos prácticos para todas esas cosas, para ir a traer agua del río, baldear del pozo darles agua a los animales, los changos más grandes, lógicamente el chiquito andaba por atrás mirando, no hacía nada, pero pensando seguramente estaba estudiando, porque al, a los pocos años le tocaba, a ese chiquito que andaba sin hacer nada, le tocaba hacer lo que hacía el más grandecito, cosas de mi pago. El amor verdadero se habla cuando vas y le recibe a tu mamá una bolsa de zapallo que viene a lo mejor con el peso en las espaldas del cerco sin tenerle miedo al calor porque traía el alimento para los chicos, para los hijos e incluso animalitos que quedaban inutilizados sin madres para darles también que sigan viviendo. Amor era recibirle a tu mamá un balde de más que traía de agua del río, porque venía con un tacho en la cabeza y en cada mano otro balde. Recibirle uno, ese era amor, ayudarle. Una ayuda que no te vas a olvidar. O cuando tu tata iba buscando... ...las ramas y venía con un tronco pesado... ...a lo mejor para hacer astillas para el fuego... ...ayudarle, recibirle la hacha de una mano... ...y trae lo que llegue a la sombra... ...le hablo de diciembre de estos tiempos... ...duros eran en mi pago, pero qué dulces... ...qué lindos, recordarlos... Y tal vez vivirlo no era tan así, pero había que pasarlos. Todas esas cosas, uno de grande le da el valor que se merece. Tal vez el que no tuvo esa suerte de vivir como yo, de andar con una bolsa de choclo en la espalda, a lo mejor no sabe bien lo que es la vida del hombre, la vida del ser humano. Tal vez... ...un lápiz... y ...pero no tenías a dónde escribir si no tenías el cuaderno... ...había que buscar un papelito para anotar... ...y muchas veces nos tocó anotar en la tierra con un pedacito de palo... ...en un rinconcito para no olvidarte lo que te había dicho tu mamá... ...a lo mejor para el otro día... ...eso era el trabajo de los chicos... Y darle importancia a todo lo que hiciste ayer para que mañana te sirva. Sí, señor. Cuando sos grande te sirve todo. Porque no agarraste nunca nada que no era tuyo. No, señor. Hacer lo que te dicen los mayores. Cuidar la cosa más sencilla, lo más humilde, lo más pequeñito. Como...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 Así pasó, Nostalgias de Santiago, en Raíces de mi Tierra. Por segundo, Fermín Maldonado. Hay carnaval de mi vida, y madre y Raíces de mi Tierra, palabras para escuchar. En lo mejor de mi vida, sacé Radio para entender. Hay vida libre habíamos escuchado a Joaquín y Belén Joaquín Martínez Dávila y Belén Segura un dúo de la provincia de Mendoza con autoría del propio Joaquín Martínez Dávila La Vidala de la Luna Tenemos un grupo en Facebook No, no, no. <risa> Ya empezamos bien Tenemos un grupo en Facebook Sumate Otra vez De verdad Facebook de vuelta entonces la última tenemos un grupo en facebook sumate raíces de mi tierra 2 muy bien